En muy pocas horas subió y bajó, sube y baja la moneda virtual. Bitcoin ha batido dos récords. Nunca nada había crecido tanto y pocas horas después cayó. Cayó los infiernos. Sube y baja el Bitcoin. Resulta os entradas agotadas. Puede ser en eh, la vida, pero no. Es una moneda virtual eh, sobre la cual nos va a hablar el director de marketing de 2 en mí. Alfred Mancera, muy buenas, ¿qué tal, Alfred? Hola, Bruno, buenas noches. Hola, buenas noches. Parece que todo esto que ha ocurrido con el Bitcoin viene a raíz o después de la presentación de o la aparición de Libra que es eh, la moneda virtual vinculada a Facebook. ¿hay guerra virtual? ¿guerra de monedas eh, virtuales? Bueno eh, parece que, que según las noticias y los acontecimientos eh se puede ser el titular pero yo creo que más bien libra está planteando la guerra contra los bancos centrales y la banca, más que contra Bitcoin o el resto de criptomonedas. Digamos que Libra representa un poquito lo de siempre y el Bitcoin representa algo nuevo. <risa> eh, sí, Bitcoin lleva representando algo nuevo eh, una década ya. Correcto. <risa> eh, sí, pero me refiero a, a la forma de entender eh, la economía, el mercado, eh, el eh, dinero. Por cierto, eh, Sé que es muy difícil y muy difícil resumirlo y explicarlo, pero seguramente, porque nunca hemos hablado de este tema, hemos hecho menciones. Pero, ¿el Bitcoin qué es? Porque tiene un valor inmenso, ¿eh? Sí, en ese sentido, en respecto a lo nuevo que trae, precisamente, es una forma de crear, distribuir, custodiar y transferir dinero o valor sin eh, la intervención de bancos, estados o corporaciones. Ese es el punto fundamental de ruptura con lo anterior. Y sobre eso, para realizar eso, todo reside realmente en un software. Bitcoin es realmente un programa informático. Es software libre, es de distribución libre, cualquiera puede colaborar en él, auditarlo y ponerlo en marcha. Sobre ese software, cuando lo ejecutas, lo que hace es que tu computadora a través de Internet se une a otros computadores. Eso crea una red que también se denomina con el mismo nombre, la red Bitcoin. Y esa red es la que permite la creación y distribución y custodia de una moneda que tiene también el mismo nombre, que es Bitcoin. Y la diferencia normalmente es que al sistema del software, el protocolo y la red se le denomina Bitcoin con B mayúscula, Y a lo que es la moneda, la unidad de cuenta de este sistema monetario, se le llama Bitcoin, con B minúscula. Ah, qué curioso, qué curioso. Esa distinción no la sabíamos. Para este, te pregunto, ¿un nuevo oro? ¿Una nueva forma de inversión? ¿Una nueva forma de hacerse rico o de hacerse pobre? Bueno, en ese sentido, eh, para que Bitcoin sea reconocido como dinero por diferentes personas del mundo con, en diferentes contextos... Eh, se presupone que debe pues, reunir unas condiciones, ¿no? Las condiciones que se le atribuyen al dinero son, eh, normalmente, junto con su representación en la moneda, porque sea unidad de, de cuenta, que sea un medio de intercambio en sí y que también tenga reserva de valor. En este sentido, si lo comparamos con el oro, aunque son cosas diferentes, es muy buen ejercicio porque el oro tiene una serie de características que también eh, van intrínsecas en Bitcoin. Entonces hay una definición, digamos, de buen dinero, por decirlo así, que Bitcoin eh, se puede comparar con el oro, aunque son cosas diferentes, y en esto repercute en el concepto de reserva de valor, porque como se está viendo, frente a monedas fiduciarias, de digamos, estatales, pues eh, Bitcoin eh, a lo largo del tiempo lo único que hace es ganar eh, valor frente a estas monedas fiduciarias. Una cosa, Alfred, porque por lo general eh, los que, bueno, yo por ejemplo imagino que muchísima gente no ha invertido en, en Bitcoin porque eh, no deja de, de, de ser así un poco, no sé, temor, que no sabes hasta qué punto el valor se va a perder, se va a mantener, eh, incluso antes de que saliera, por ejemplo, esta moneda que está intentando impulsar ahora Facebook, pues decían que había perdido ba bastante, ¿no?, en, en cuanto a, a réditos. Pero yo lo que te quería comentar es, eh, lo que relacionamos Bitcoin es como que la gente está invirtiendo en Bitcoins para que, pues igual que antes, eh, se compraba una serie de activos en el banco, ¿no?, para um, ganar muchos más intereses. Pero en el caso, si lo hacemos la comparativa con la moneda que quiere poner en marcha Facebook, esa moneda es como que es un poco como más popular, ¿no? La quieren eh, para hacer transacciones entre particulares. O sea, como que, que va a ser algo mmm, casi como el monedero este que los bancos te lo ponen a través de la tarjeta o no tienes que llevar tarjeta para estar comprando. Es algo un poco así eh, es, es el concepto que nos quieren transmitir con esta, con esta moneda, hacerlo como más accesible? Eh, sí, obviamente eh, lo que quieren transmitir es que es eh, súper sencillo y accesible. Lo que pasa es que Bitcoin ya permite esto y nace para ello. ¿Cuál es el problema? El problema es no tanto la escalabilidad de la tecnología, sino lo que se denomina la escalabilidad social. Es decir, cómo la gente es capaz de entender que esta tecnología que representa un nuevo dinero o una nueva forma de dinero les da una serie de beneficios respecto a la moneda que usan. Y aparte, hay una brecha que saltar, que es que tienen que hacer una comprensión del dinero que usan para entender los beneficios de Bitcoin y luego familiarizarse con la tecnología eh, que les permite custodiar y transferir ese dinero. ¿Qué sucede? Las aplicaciones de los bancos o aplicaciones de redes sociales están mucho más desarrolladas en cuanto al tema de la usabilidad. Están mucho más próximas al usuario realmente, aunque sus tecnologías la parte técnica es mucho eh, más pobre y ofrece menos garantías que la que usa bitcoin Alfred, una cuestión a propósito de esto que estás diciendo. Eh, parecidos hay diferencias eh, con las monedas eh, clásicas. Eh, por ejemplo, el euro o el dólar. Con el euro o el dólar eh, podemos eh, salir y podemos eh, comprar directamente. Es una moneda que podemos eh, llevar en nuestras manos, en nuestros bolsillos. Eh, es una moneda que además eh, tiene un valor que está respaldado por algo y que tiene una moneda de un euro. Por ejemplo, el valor eh, del metal eh, de ese euro es eh, precisamente eso, un euro. Con el Bitcoin no ocurre esto, ¿no? Es diferente a todas las monedas que existían en antiguamente, ¿no? Sí, realmente Bitcoin tiene una condición eh, muy importante que es que solo existirán 21 millones de unidades. Entonces la escasez en Bitcoin es algo fundamental si lo comparamos respecto a la emisión eh, infinita de las unidades de moneda de nuestras divisas nacionales. Y respecto a que el dinero está respaldado por algo, el dinero que usamos, realmente, eh, tal como está configurado el sistema financiero y monetario, mm, el dinero tiene más de deuda que de otra cosa. Y realmente está respaldada por la política económica de los países y cómo manejen ellos esa, esas relaciones también dentro de su entorno, tanto continental como internacional. Así que Bitcoin, de pronto, representa una reserva de valor y un medio de intercambio global que no eh, está eh, atado a ningún tipo de censura y transfiere las fronteras, eso es fundamental. Y aparte tiene un sistema de contabilidad pública que cualquiera puede auditar, así como el código sobre el que se sostiene. Y hay una cosa que me gustaría puntualizar al respecto, y es que todo lo que plantea Bitcoin en el origen, es lo que replican otras criptomonedas con pequeñas variaciones o eh, variaciones más profundas debido a la naturaleza abierta y libre del software original, que es el que plantea estos sistemas de redes para poder gestionar una moneda y las transacciones en sí y demás. Y en el caso de Libra, ¿también va a haber esa posibilidad de tener una contabilidad abierta que la gente pueda acceder? Esa es el, el, la diferencia. que Mientras eh, Bitcoin es totalmente abierta, Libra va a estar gestionada por una asociación establecida por una serie de miembros que podemos eh, consultar en su página web, donde están eh, bueno, pues eh, eh, empresas como Mastercard o PayPal o incluso Uber, etcétera. Entonces, aunque se denomina una asociación independiente, la asociación va a estar cerrada y limitada a un número de miembros que, a su vez, van a formar parte de los nodos de la red que validará y gestionará las transacciones. Por tanto, de por sí, como ellos mismos se definen en la, la documentación técnica, es una red que no eh, puede entrar cualquier persona, lo que se denomina en este mundo una eh, red permisionada. ¿Cómo se fabrica un Bitcoin? Eh, dices eh, que tiene un tope, que tiene 21 millones eh, de monedas, es ese tope quizá lo que explica ese enorme, enorme valor que tiene cada Bitcoin, pero ¿cómo se fabrica? en ¿Un ordenador? Eh, porque no las podemos eh, tocar y tener, ¿no? No, realmente no las puedes tocar, pero casi que las puedes ver. Bueno, eh, a ver, en términos fundamentales hay que tener en cuenta que Bitcoin es, eh, digamos, un experimento de colaboración humana en base a un sistema de incentivos, ¿no? ¿Y para qué queremos esa colaboración? Precisamente para construir una red donde se puedan crear una serie de monedas con, una, con un orden establecido. ¿Cómo se crean esas monedas? Muy bien, decíamos que Bitcoin en sí... Es un software con un código totalmente abierto y auditable. En ese código vienen definidas las normas de la emisión y la constitución de la propia red. Toda persona que pone su ordenador para formar esa red ha aceptado esas normas. En, es, en esas normas, por ejemplo, se establece que solo habrá 21 millones de unidades. Y se establece cómo se van emitiendo... Eh, a lo largo del tiempo esas unidades por tanto para crear esas monedas lo que realmente en términos muy digamos elementales lo que el software de Bitcoin te propone es un juego es la resolución de un problema matemático cuanto más ordenadores participan están conectados a la red eh, en la resolución de ese problema más difícil es el problema el ordenador o grupo de ordenadores que juntos lo resuelven automáticamente son recompensados por eso decía lo del sistema de incentivos por una cantidad x de bitcoin que está establecida de eh, previamente en el código y todos han aceptado y así sucesivamente una cuestión que me tenía escrita ahora eh, para, para formularte una pregunta era el bitcoin que tiene tiene mucho la inversión en bitcoin que ver con la fe hay que creer en algo pero eh, eh Invertir en dólares, invertir en euros, también es eh, lo mismo. Libras, en Libras me refiero a la moneda británica. no eh, eh, La fe eh, mueve los bancos y mueve el dinero. y Por lo menos Bitcoin se sale un poquito de eso. Correcto, porque realmente la garantía del valor, aparte de obviamente lo que las personas le dan, es que respecto a los sistemas tradicionales de moneda fiduciaria, todo lo que sucede ahí está previamente ordenado. Hay un consenso que todo el mundo que participa ahí tiene claro que acepta esas normas y no está eh, vinculado a ningún Estado ni corporación que eh, bueno pues interviene ahí o pudiera, digamos, abortar ese, ese proyecto. De hecho, la naturaleza del código que hace que esa red sea totalmente distribuida y eh, la información esté descentralizada es lo que hace que no se haya podido... Eh, cortar este este proyecto, que por cierto es la consolidación de 30 y 40 años de investigación y desarrollos en esta línea, hasta que ha habido realmente algo como Bitcoin, que ha podido juntar las piezas y, y como tú dices, tener una fe digamos en la matemática implícita en el mismo protocolo y software que está disponible para que cualquier persona lo revise y lo estudie para que llegue a sus propias conclusiones. Con Almudía Rosa Vientos, una pregunta de uno de nuestros oyentes, hay varias preguntas en este sentido, el Selenita nos dice que no entiende de criptomonedas, que ya le cuesta entender a los bancos, pero que lo del Bitcoin lo ve muy volátil, que si no se hace esto para blanquear dinero y escapar de la fiscalidad del fisco. Eh, hay una cosa muy importante, son eh, temas diferentes, eh, y por decirlo así de una forma muy... A ver, el dinero no tiene alma, el dinero no de pronto es bueno o malo. O sea, se puede usar para una cosa ilícita, que de pronto a lo mejor dentro de 15 años esa cosa ilícita ya no es ilícita y es lícita o lo sigue siendo, me es indiferente. El tema es, el sistema monetario está garantizando la moneda como medio de intercambio y como reserva de valor? Es decir, en vez de ser inflacionaria, es deflacionaria. Segundo, ¿permite la custodia para que todas las personas sean propietarias de su dinero, para que puedan tener una cuenta bancaria y transferir valor sin ningún tipo de restricción por condición, país de residencia, nacionalidad, sexo, etcétera? Esto es lo que propone Bitcoin. Luego, aparte, si las personas están usando o usan un método u otro, una moneda u otra, para hacer cualquier ilícito, eso es responsabilidad de la persona. Otra cosa es que el sistema garantiza las cosas que he citado anteriormente. Y, por ejemplo, ahora mismo, el valor de una unidad de Bitcoin, ¿en cuánto está? Y, en comparativa, ¿en cuánto está una unidad de Libra? Pues, esta es una cosa importante para comprender el resto de criptomonedas y eh, experimentos que dicen ser criptomonedas, como Libra, Ha de comprenderse Bitcoin, me explico. Bitcoin realmente siempre va a tener un valor respecto a euros y dólares eh, que va a oscilar. Ahora mismo está en torno a 12.000 dólares. Una unidad. Una unidad de Bitcoin. O sea, el cambio serían unos 12.000 dólares aproximadamente, a día de hoy. Libra nace con la promesa de ser lo que se conoce en este mundo de, digamos, de las criptomonedas, una stablecoin, es decir, una moneda estable cuyo valor siempre será estable respecto a una unidad ya reconocida. En este caso se sospecha que será obviamente el dólar. ¿Y cómo van a garantizar ellos ese valor? Pues a diferencia de Bitcoin, que es la propia red y la criptografía y las matemáticas que hay aplicadas, la asociación que decíamos anteriormente de Facebook, con todos sus miembros, garantizarán un fondo de reserva donde habrá activos, según dicen ellos, que serán pues supongo que variados, para garantizar el valor que en teoría hay en la red de Libra en cuanto a sus unidades contables. Alfred Mancera, director de marketing de bit 2 mi mm. Muchísimas gracias eh, por ilustrarnos sobre este asunto que ha sido tan importante esta semana. Subida, bajada de bitcoin a raíz de la aparición en el mercado de una moneda una criptomoneda auspiciada defendida por Facebook como es Libra. Alfred, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros verdad, por invitarme también. y buenas noches. esto en años se acaba y cada vez más arriba, la soñaba, ahora la pago de